Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Ana, te saludan acá en Radio Encuentro en Vienma.、Eh, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Walter y Ana.、Eh, y no, no, no es molestia, por favor. Javier, bueno,、eh, un año ya de esta fecha hemos llegado y, y ahora que uno repasa y no deja de pensar en el dolor. Seguro, es lo que nos envuelve como familia,、eh, amigos y conocidos de los p a d á Vivimos en, en un manto de dolor, ¿no? Sabiendo que ya no lo vamos a tener más con nosotros. Y impotencia por el hecho de que ya un año y, y no se sepa nada, y, y que, lo que lo que sí se sabe es el encubrimiento que hay,、eh, los malos manejos con la investigación que nos llevan hasta, hasta ahora, casi como el punto de partida. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué podemos contar? La, lo que últimamente lo que charlamos, á b bueno, fue las pericias de aquel cabello que. Eh, de repente fue una prueba que se fue dañando por la mala manipulación, entiendo yo, a partir de lo que fui leyendo.、Sí. Eh, era una prueba que entendíamos aquellos que también v a m o s mirando la causa, que era vital porque es un cabello que no pertenecía a tu hermano y estaba en la ropa donde、eh, aparece sin vida justamente un día como hoy.、Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hoy ver de todo eso, Javier, o c r sí, sí, sí, tal cual.、Eh, nosotros teníamos por ahí expectativas、eh, sobre ese cabello, pero. Eh, es como que cada una de las acciones o, o respuestas siempre es、eh, en contra de、eh, lo que está buscando la familia.、Eh, básicamente, ahora bueno, se está trabajando sobre algunos,、eh, algunos elementos que han, han sido aportados, algunos datos en forma anónima, como la carta de la, a que le llevó al domicilio la carta de, la, de la doctora Chueri, y, y bueno, unos, unos documentos que me hicieron llegar a mí también en forma anónima,、eh, todo relacionado con.、Eh, El posible secuestro y quienes podían haber estado involucrados.、Eh, los datos, si bien son, son ambiguos, pero siempre giran en torno a los mismos nombres, a los que han sido involucrados. Eh, eh, de alguna manera, siempre giran en torno del ambiente policial,、eh, por el hecho de que eh, eh, no hay otros indicios y no hay o t r o d a t o c o n c r e t o Y eso hace que uno termine pensando dónde se van dando pistas serias y dónde van plantando el famoso pescado podrido. Sí, eso lo, viní, lo este, fuimos viendo durante todo el, el transcurso de, de la desaparición, cuando todavía estaba con vida Lucas,、eh, y después el transcurso de la, del, del proceso en sí, ¿no?、Eh, es lo que, lo que predominó en esta investigación: el pescado podrido, el tratar de desviar、eh, la investigación, tratar de,、eh, de desgastar a la familia,、eh, y es lo que se vio y lo que se sigue viendo hasta ahora, por el hecho de que estos. Anónimos, hay que tomarlos con pinza y hay que ver、eh, cuáles son la, el motivo, ¿no? a, qué, a qué apuntan,、eh, con, qué, con qué intención lo, lo presentan. Más allá de que p r e d e capaz que sea u n anónimo de alguien especial o directamente el, los mismos involucrados para tratar de desviar el foco de la investigación como lo venieron haciendo desde un principio.、Eh, pero bueno, al no tener nada, se toma lo que hay y se trata de, de investigarlo y descartarlo en el caso de que sea necesario. A un año de, de la aparición del cuerpo de tu hermano,、eh, ¿entendés o has observado que ha trabajado bien la fiscalía, la justicia de la provincia de Río Negro? En el medio hay que tener en cuenta este escenario que vos planteás, con una policía que supuestamente es la parte que supuestamente debería ayudar a investigar y en realidad uno observa que es justamente la policía la que está metida en todo esto. Entonces debe ser muy difícil buscar justicia así. Sí, seguro. Uno, uno es、eh, en la institución en la que confía como para、eh, velar y. y... Brindarnos la seguridad, y en nuestro caso, lo único que vemos es inseguridad cuando、eh, se ve un uniformado.